Hola, Metalheads. Bienvenidos a una nueva temporada, tercera de Horns Up. ¡Feliz 2022! ¿Qué? ¿Os gusta la nueva sintonía? Rayete o Stranger Things metalero, ¿eh? Ochentero, con ese toque electrónico. Bienvenidos a una nueva etapa de Horns Up. Eh, dejamos atrás el 2021, aunque en este programa, lógicamente, aún tenemos cosillas de última hora desde que paramos la programación habitual a mediados de diciembre hasta hoy. Antes que nada,、eh, habéis puesto a Horns Up en este final y principio de año en lo más alto que jamás ha estado este programa. Nos habéis colocado en el puesto 5 de los programas de rock y metal de este país. Una barbaridad. La verdad es que no podemos estar más agradecidos. El especial de fin de año ha sido más que bien recibido y el feedback mostrado por todos vosotros, increíble. Hemos terminado las dos primeras temporadas con más de 50.000 descargas solo en Evox. Se dice pronto, de verdad, qué barbaridad. Gracias, sois la apoya. Nos hemos cargado las pilas a tope. Para los recién llegados, comentaros que Hornsap es un programa de inminente actualidad. Todo lo que aparece en los Hornsap son novedades de actualidad. Le damos a todos los palos dentro del rock y del metal, de forma progresiva, intentando equilibrar un programa para vuestro disfrute. Desde el h o r hard rock, heavy metal, Power Metal hasta el metal extremo, trash, death, p l a q u y por supuesto todo lo que las discográficas y agencias nos muestran durante la semana. Y eso sí, ponemos lo que nos sale de los huevos y por supuesto le vamos a dar bola a la Hater s o n Ya sabéis, metal alternativo, industrial y cosas raras, pero eso sí, siempre que tenga la calidad suficiente para vuestros oídos. Vamos a ver qué nos depara este 2022. Sabemos por lo menos que grupos de la talla de Metallica o Anthrax, Megadeath, Creator, Runstein, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Slipknot, Korn, Ghost, Scorpions, Guns N' Roses, a t Enemy tienen previsto sus nuevos lanzamientos. Así que en lo que se refiere a clásicos y grandes bandas, este 2022 promete y bastante. Os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales habituales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram y nuestro email de contacto, apuntad info.honsapp.es. r Ojo que para este año vamos a pediros más interacción. Nos vamos a leer detenidamente vuestras propuestas y consideraciones, preguntas si tenéis y cualquier idea que tengáis. Dicho todo esto, comienza Honsapp. r El primer grupo que suena en Honsap en este 2022 son los h e l i c o p t e r s Los suecos nos presentaron el pasado 17 de diciembre el Rip a Hurricane. Primer adelanto de lo que será su esperado, por lo menos para un servidor, de su octavo trabajo en estudio. Ojo que no publica nada desde 2008. Además, si no recuerdo mal, en el Download de 2018, o Download, pudimos verlo, y además con Dragon, que ya sabéis mucho de mi pasión por los b a c k y a r d Babies. Así que nuevo disco para abrir llamado Eyes of Oblivion. Aquí tenemos el primer adelanto: RIP a Hurricane de Helicopters. メインの人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、は重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけたら、貴重な人生を見つけ Pero en algunas ocasiones ocurre que un grupo fantástico como los angelinos Dirty Honey van y sacan una versión del Let's Go Crazy de Prince. A su rollo, muy h a r d r o c k e r a Publicado el último día del año, 31 de diciembre, ahí va este Let's Go Crazy, Dirty Honey. y sencillo De los valencianos Jolly Joker.、Eh, qué buena pinta tiene el Load and p r o u d previsto para el 4 de febrero. El adelanto en esta ocasión se llama Sky Is So High. Jolly Joker. Hola, soy Lacey Lane de Jolly Joker y estáis escuchando Hornsa Podcast.、Y、este es nuestro nuevo tema, Sky Is So High. Los siguientes invitados son The Good, The Bad and The Sadly, quinto disco a la vista. Yo no lo s t e n í a en mis r a d a r la verdad, pero al escuchar este primer single de adelanto, n o s t r a d u m Bass,、eh, me dio un muy buen rollo. Además, antes lo hablábamos, me r e c u e r d a mucho a los Bachar Babies y, sobre todo, la parte del estribillo con esa entonación a los Dragon. Me gusta mucho, como digo, este n o s t r a d u m Bass que pertenecerá al Research and Destroy que verá a la luz el 8 de abril. Desde Noruega. The good, the bad, and the salary. My name is PK, Norwegian Sex Machine. And this is the good, bad, and s o g g l i s newest <laughs> single, Nostradamn Bass. La pista de 2022 para un grupo que le llevamos siguiendo la s pista s desde que aparecieron por primera vez en Horse Up en septiembre de 2020. Desde la India, uno de los grupos de futuro, además f i c h a d o recientemente por Frontier Music, g i r i e s and the Chronicles. Tenemos previsión de su nuevo largo, el llamado Hair t r Heroes, para el 11 de febrero. Ojo con estos tíos, de verdad. Para los nuevos oyentes, los nuevos amigos, comentaros que en h o r n s h a f nos encantan las mierdas estas de las etiquetas, porque además es que nos divertimos. Nos gusta que los grupos experimenten e inventen cosas. Llegan desde Chequia los maestros del Psycor, e Dimitri. No tengo ni puta idea qué es eso de Psycor, e pero este nuevo single de prelanzamiento de su nuevo largo, llamado igual que este tema que os propongo, Revolt, está bien guapo. Sexto álbum listo para la semana que viene. Dimitri. Que ya se han pasado por el programa、eh, desde Finlandia,、eh, nos presentaron el pasado 22 de diciembre el tema Time Bomb y esperamos cosas para este 2022. Les vamos a seguir la pista muy de cerca. Vamos a escuchar Time Bomb: Wake Up, Frankie. You don't wanna be Del año de 2021, el programa especial.、Eh, permitirme que insista, muchas gracias por la aceptación del programa, por ese feedback. Sería raro y extraño que dijera que los siguientes invitados ya apuntan para lo mejor de 2022, y eso que estamos a 7 de enero. Pero es que Kissing Dynamite llevan lanzando y publicando singles desde hace unos meses, con la vista puesta al 21 de este mes. Con su nuevo trabajo llamado Not the Ain't of the r o a d y la verdad es que va en serio. Si siguen la tendencia de lo que han ido sacando, muy posiblemente irán al ranking de final de año casi con total seguridad. El 15 de diciembre liberaban otro adelanto,、eh, ya hay otro disponible, pero el que os vamos a proponer es el llamado Yoko Ono. driving Lennon Ason de Sinners Blood,、eh, que ya lo tuvimos y además nos mandó un v í d e o saludo en el programa 110, el primer programa de diciembre, nos presenta un nuevo tema que pertenecerá a su tercer trabajo en solitario llamado Scars, que lo tendremos disponible el 28 de enero. Este nuevo single que nos propone a s s o n se llama We Are the Army, donde colabora gente tan talentosa como la vocalista chilena Caterina Nix, la vocalista brasileña Misuho Lin. James r o b l e d o también precisamente de Sinners Blood, y el vocalista de Lanfall, el brasileño Guy Oliver. A ver qué os parece este We Are the Army Nason. Siguiendo con gente talentosa, y también desde el sello Frontiers Music, y c o m o no, ¿pensabais que no íbamos a tener noticias de Ronnie Romero este año? <risa> ¡Ay, pardillos! Este tío es como el coronavirus, está en todos sitios, pero a diferencia de la mierda del bicho ese, este tipo hace cosas geniales y más si vuelve con la formación de The Ferryman, junto con dos bestias como el batería Mike Terrana y el guitarrista Magnus Carlson. ¡Vaya trío! Pues Tercer trabajo de The Ferryman llamado One More r i d e r s to Cross, previsto para el 21 de enero, y os traemos el adelanto The Last Wave. Dejamos de nuevo a Los Ángeles y volvemos a traer a Edge of Paradise. Que tras un fantástico trabajo que han hecho en 2021, el de Unknown, y que casi entra en nuestro ranking de final de año, van y se sacan de la manga un fantástico cover de los Who, el Love, Frame, o r m e Qué disparate de cover. Muy fan de Margarita Monet, de Edge of Paradise y por supuesto de los Who. Fantástico tema. Pasar a la Hater s o n tenemos un par de temas de esos que hay que encajarlos de alguna manera、eh, y de forma correcta en el programa. Como es el caso de este corte llamado The Last Dance de los finlandeses Hanging Garden, que aunque su palo es Doom, dez melódico, el tema en cuestión, en mi opinión, es un poco diferente. Pertenece a un nuevo EP previsto para finales de este mes llamado Neither Moth Nor Rust, y eso que sacaron también largo en 2021. Parece ideal el momento para escuchar, como digo, este The Last Dance, Hanging Garden. Hola, soy Tony de Hanging Garden. Estás escuchando a u r n e v single, The Last Dance, en Horns Up Podcast. Es el primer trabajo del grupo británico t a s k e r que tras tres EPs、eh, se animan con su primer larga duración. Tiene fecha de publicación 25 de febrero y tenemos el que será el corte 7 de este trabajo llamado Grave. Por cierto, es un dúo y muy similar para que os hagáis una idea de nuestras chicas Bala, batería y guitarra. ¿Para qué más? Entramos en la parte alternativa a la Hater Song de Horns Up y llega Future Palace, que ya se han pasado por el programa en alguna ocasión. Ahora el trío berlinés nos hace llegar este tema llamado Heads Up, otro adelanto del run, disponible en junio. Igual escuece a más de uno, o más si añado que es uno de los mejores temas personalmente del programa de hoy. p refiero a e s k i m o Callboy. Atención a esta etiqueta. Aparte que los alemanes, por supuesto, le dan al Metalcore, también aparece, como digo, la etiqueta Electronic Core. Ole, os juro que va en serio. En 2020 cambiaron de vocalista donde estaba antes el fantástico Sebastian Susie Bisler, que formó Ghost k e e p y le dimos bastante bola en h o n s h p durante finales de 2020. Ahora la banda, Esquimo c o w b o y con Nico Salach al frente, la banda de metalcore, nos presentó a principios de diciembre este pepino llamado Pummit. Muy divertida. Esquimo Callboy. You have a power. Metalcore más clásica desde Texas, aunque afincados en Nashville, Tennessee n o s visitan de nuevo, tal vez una de las bandas que en mi opinión más representa este género: Memphis My Fire. Han ido sacando varios singles durante 2021 y el último, fechado el 17 de diciembre, es este fantástico Left 4 Dead. Left 4 Dead. El 5 de febrero tendremos lo nuevo de la banda de metalcore de Los Ángeles, Bad o m e n s Atención a este adelanto llamado Artificial Suicide. Esto es otro temazo. A ver si estoy en lo cierto. Nos visitan la banda mitad austríaca, mitad alemana y al que seguimos muy de cerca. Ya nos han visitado en varias ocasiones, o c e a n s El caso es que o c e a n s es una de las bandas que más actividad han tenido en este tiempo pandémico. Han ido sacando,、eh, si no me equivoco, un largo en 2020. Varios EPs y singles durante 2021, y ya previsto para este 14 de enero, la semana que viene, otro EP llamado Hell Is Where t h e Heart Is, parte 1 Love. Eso quiere decir que habrá más partes. Vamos con este primer tema de este inminente EP llamado The Awakening. Que viene la banda Death Metal d e s e r t e d Fear nos invitan a escuchar su nuevo adelanto del que será su quinta larga duración, el Doomsday. Prevista su publicación para el 4 de marzo, que pinta c a en serio. Ya pasaron también por el programa en alguna ocasión y de verdad que es uno de los trabajos de 2022 que tengo el ojo puesto. Vamos con ese primer adelanto, como digo, del Doomsday llamado Part of the Aim. Que no se están quietos ni debajo del agua son los suecos Avatar. La verdad, es que no paran. Quinto single que sacan, siendo este Cruel and Inusual del 31 de diciembre el último: Avatar. Ya lo dijimos en el especial de fin de año, en el Best of de 2021.、Eh, elegimos a Lordi como lo más destacado del año por los 7 discos de 7 estilos diferentes, el llamado Lordi Diversity. Y además decíamos que los 7 LPs los iban a sacar entre finales de 2021 y principios de 2022. Pues ya tenemos liberado también el a b r a Cadavre, del 10 de diciembre, el disco dedicado al thrash metal. Aquí os dejo este. ium。No, no, no. Una de las primeras sorpresas para este 2022, aunque hay que decir que este adelanto es del 16 de diciembre, y con nombre homónimo a su próximo álbum, es decir, Diabolical, llega. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Destruction! Esperamos con ganas ese Diabolical que tiene previsión el 8 de abril. A mover el cuello. Nos quedamos en España, nos vamos a Burgos, turno para Grave Noise. Vaya pepinazo este de Ghost Plate, adelanto de su nuevo trabajo llamado Roots of Damnation. Hola, aquí Iker, guitarrista y cantante de la banda Grave Noise. Muchas gracias a Juanma de Honsap por contar con nosotros.、Eh, esperemos que os guste de Ghost Plate, el adelanto de nuestro próximo álbum. Roots of Damnation que saldrá muy muy pronto. e s t a r o al tanto de la banda para, para que cuando salga podáis disfrutar del, del nuevo disco. Muchas gracias, salud. el grupo finés what away does también el 17 de diciembre nos dejaron este single llamado borderline tremendo disfrute n De death metal Paest, después de lanzar en marzo de 2021 un muy buen disco, el Necro Sapiens. Además de eso, el 17 de diciembre publicaban un single llamado e c l e s i a que vamos a escuchar ahora mismo. Paest. Hola, soy Simon de Paest. Tenemos un nuevo single llamado e c l e s i a、uh, Listen a él en Horns Up. p f Get your horns off. Terminamos el primer programa de 2022 con Inctofobia. Los germanos también el 17 de diciembre mostraban su última composición llamada Winter Assault. Feliz 2022 a todos, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.